Y bueno, este, por a para comenzar un poquito más atrás, hace un poco más de un año y medio habíamos recibido la visita de la ministra Carolina Stanley en la fábrica,、eh, donde, bueno, entre otras cosas, hablamos puntualmente de trabajo y, bueno, habían quedado prometidos en, en trabajos. Ella nos visita porque habíamos hecho unos trabajos chicos para desarrollo social, pero nosotros ya estábamos hablando de, un, de este trabajo mismo importante. Hace casi dos años que venimos hablando de este trabajo que es grande. Es、mm. que es grande para nosotros, para ir para un ministerio tan grande no lo es. Pero sí era muy importante para nosotros. Este, un, comenté un par de veces y, claro, no es que hace dos años venimos hablando de trabajo, sino de este trabajo puntual. Claro. Este, hace dos años. Con el, el agravio que pasó, que trabajos que hicimos al principio de desarrollo social, terminamos. de cobrarlo casi dos años con una plata、eh, completamente devaluada, ¿no?、Mm. A pérdida. Este, bueno, pasó de que bueno, después de dos años de diálogo por el trabajo, ya confirmado, estábamos esperando que, que nos hagan un depósito, que, que es un adelanto como para poder, que nos ayuda a comprar insumos para, para comenzar el trabajo.、Eh, y bueno, no, directamente, este, no, no es una licitación, sino que es un, como una compra directa, digamos, que hace él. Uh -huh. este, sin darnos una explicación, nos dicen que no,、eh, tampoco dejan la puerta cerrada ¿no? al trabajo, o sea que nos dejan con incertidumbre lo que es peor, porque si no s u p i e r a bien que, que ahí vemos qué es lo que hacemos,、claro. nos dejan con incertidumbre. Este, el problema es que ya pasó en otros casos, que, que con trabajos que ellos lo frenan, por ahí después lo termina s i e n d o otra empresa, se d e t i n n el trabajo para otro lado. Este, en esto no vamos a ser inocentes porque ha pasado muchas veces y sabemos que, que por ahí son amigos de, este, sobre todo cuando son trabajos de montes elevados, como, como sucedió, vos comentabas también en, en el caso de m a y g r a f donde sí fue una licitación ganada, este, y así todos no se la dieron. Este, ese era un trabajo también muy importante económicamente. Y nosotros, como te digo, dos años hablando por este trabajo, el desarrollo social estaba bien al tanto de lo c u a l era la situación nuestra que es crítica. Este, bueno, nosotros veníamos de hace un tiempo a sufrir un corte de luz、uh -huh. este, que, que, no, que no resolvimos el problema de fondo. ¿sí? Nos volvieron a poner la luz a través de, de una manifestación que hicimos, pero el problema de fondo sigue estando. ¿no? Nosotros no somos ajenos a la, a la crisis que está sucediendo en el país, entonces las tarifas no han bajado, así que seguimos teniendo el mismo problema. Con el, el agravio este de que, bueno, contábamos la verdad con ese dinero, de hecho, habíamos pateado algunas cuentas. Contando, digamos, este trabajo, y bueno, este, nos mienten en la cara una vez más y estamos en incertidumbre de, de qué es lo que va a pasar. Claro. Maximiliano, ¿qué,、eh, ¿cuál era el trabajo conc concretamente que les habían prometido, por el que venían dialogando hace dos años con el Ministerio de Desarrollo Social? Era, no era un solo trabajo, eran varios trabajos juntos,、uh -huh. este, de diferente tiraje, inclusive, pero que este, el monto era, por el total, digamos, era muy importante. Para nosotros, por ahí para una empresa mayor no es tanto, pero para nosotros en la situación en la que estamos,、sí. donde digamos, los privados, la verdad que están imprimiendo muy poco, la campaña electoral todavía no se ha definido, o sea que no, no se está imprimiendo casi nada de campaña electoral como para bueno, que nos dé un poco de aire este, en cuanto a trabajo. Y, y bueno, la verdad que no esperábamos este, esto, ya como te digo, un trabajo que estaba este, completamente arreglado y ya. Solo estábamos esperando el depósito como para empezar a comprar los i n s u r o s que por suerte no lo empezamos a comprar antes y no, ahí, ahí estaríamos en un problema、no, muchísimo más grave en el que estamos. Claro. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Un trabajo que involucraba cuánto dinero? y Este trabajo es un trabajo de alrededor de un millón y medio de pesos, p、claro. o si menos.、Este、puede ser un poquito más.、Mm. Este, que insisto, digamos, para nosotros era clave por. Por esta situación que te digo, que se nos dio, que se nos juntaron varias cosas,、uh -huh. este, y, y Desarrollo o Social está bien al tanto. Nosotros hablamos con la, la secretaria de la ministra Carolina Stanley, que es directa a ella, este, y, y siempre le comentamos la situación en la que vimos, v i y de hecho, por eso apurábamos el trabajo,、claro. este, para que saliera cuanto antes, le pedíamos por favor para que nos ayuden a paliar un poco la situación en la que vivimos, y no solo de, de ayudarnos, sino que ahora la verdad que no, nos han complicado bastante. Decías, no les dan la negativa ni la certeza, esto,、eh, ¿cómo, ¿cómo se resuelve? No,、eh, nosotros vamos, vamos a ver este, si vamos a tomar una medida s con, con los compañeros m i s m o en desarrollo,、mm. este, porque no, la verdad que no. no, no, no eso, El s o e d í a de h o ya y dos años estoy morando con、mm. este trabajo.、Uh -huh. este, de hecho, l e dijimos que bueno, que nos expliquen o que nos digan más o menos una fecha. Lo, lo nuestro, sino que por el contrario, o sea, bastante paciencia y diálogo tenemos.、Sí. Así que seguramente esta semana este, tomaremos una acción. Si no se resuelve, si no se destraba, este, tomaremos una acción. Lo que decimos, si no es ese trabajo, aunque sea trabajo más o menos por el mismo monto,、sí. este, porque suponete que pueden llegar a cambiar algo, pero trabajo del Estado hay, nada más que los mecanismos que hacen este, que se destine a las fábricas recuperadas o cooperativas, no funciona. Claro. Pues、hay g ente que se dedica a eso, pero en, en concreto no funciona. Te comentaba casi dos años para cobrar un trabajo,、uh -huh. dos años para hablar de un trabajo de、claro. desarrollo social. O sea, esos mecanismos que existen y hay gente que trabaja para eso,、uh -huh. evidentemente este, no está funcionando. Maximiliano, en algún momento también a nivel local, la intendencia les había prometido trabajo. ¿Eso se cumplió? ¿Se está cumpliendo? ¿Hay algún tipo de perspectivas en un año electoral de que se puedan generar trabajos para ustedes? Sí, este, nosotros、eh, por el municipio ahora estamos viendo unos trabajos pequeños, pero digamos, a nivel municipal los trabajos son más bien chicos, digamos, ¿no? por q u e n o r o、no、z ó n tan grande. s Pero recién ahora, de mucho tiempo este, este, que pasó que no, no teníamos trabajo en el municipio, recién ahora, bueno, pero es parte también de la campaña que veníamos haciendo, ¿no? Reclamando trabajo,、uh -huh. aparecieron este, algunos trabajos, están algunos trabajos en vista. Pero bueno, como te digo, es insuficiente. Y, y sí, de ministerios, tanto como desarrollo social, educación y todo eso, que el trabajo uno en la calle lo ve, porque no es que no, no hacen trabajo,、claro. sino que uno, uno el trabajo lo ve en la calle, sí, este, ayudarían mucho este, a lo que es cooperativa y fábrica recuperada,、sí. este, sobre todo a paliar por lo menos el tema de, de poder este, tener más tranquilidad para poder pagar los servicios que en este momento son impagables para,、ah. para, para la fábrica recuperada. Ustedes tienen una deuda con、eh, Edenor que está ahí medio congelada, que les restituyeron el servicio eléctrico y quizá hacer este trabajo permitiría por lo menos cancelar eso. Exactamente, es para lo que contábamos hacer el trabajo.、Ah. Para poder este, salir de eso, que, que quedó en diálogo, este, le explicamos cuál era la situación, que, que teníamos un trabajo de desarrollo social que más o menos no iba a acomodar como para este, este, poder pagarla y bueno, y nos pasó esto. Este, por eso, vamos, por eso que retomamos de vuelta digamos, el gran problema que teníamos con la energía. Lo vamos a retomar ahora de vuelta en unos días y a ver cómo podemos hacer, porque ya le habíamos explicado esta situación. Y, y bueno, el honor también exige ¿no? el, el tema del pago, así、mm. que bueno, vamos a ver bien cómo, cómo vamos a hacer. ¿Ustedes pagan lo mismo que cualquier otra empresa? ¿No、¿Tiene n o una tarifa diferenciada por ser una empresa recuperada? No, no, no, no, no existen、eh, para lo que es fábricas recuperadas. este... Eh, ninguna tarifa diferenciada, ni nada, i n e cosa que sorprende, porque todo el mundo nos pregunta si, si es el mismo monte y le decimos que sí. o s sea, En a e realidad se agrava porque, i n c l u s i v e nosotros estamos con poco trabajo,、uh -huh. prácticamente hay días, o sea, eso, hay meses que se trabaja muy, muy poco este, en la capacidad de p r o d u c c i ó n que tenemos nosotros. ¿no?、Uh -huh. eh, e i n c l u s i v e cuando trabajas un poquito por ahí, que, que, te, que te entra una carga de trabajo este, que te ayuda. Se va al pico de energía y, como que de alguna manera te termina multando a menor、sí. por excederte del consumo habitual, o sea que te multan por, por producir y terminas pagando un, un monto bastante mayor.、Sí. Es, es una locura, o sea, en vez de, de digamos, no solamente que no te ayudan, este, sino que te multan por, por trabajar. Sí, es, es, increíble, es increíble, pero es así, es un detalle bastante técnico, digamos. Pero, pero es así, este, al, digamos, al mantener cierto nivel de, de consumo de energía, después, cuando vos tenés un poquito de producción, te excedes y te multan.、Okay. Es increíble.